y a part de desde primero también de ingenierías fronteras y trabajar en eco serve y soy parte de la maravillosa organización de este congreso. Participo de la X per la soberanía energética, que es un movimiento que trabaja para el modelo energético desde Cataluña, donde confluyen a muchas organizaciones desde diferentes que que laboran eh la energía desde diferentes aspectos, eh desde la perspectiva eh, ecologista, pero también desde desde creativismo y, y demás sectores ¿no? um, antes de empezar con, con la presentación me gustaría situarme ¿no? eh, he puesto sobre la mesa bueno que, que, que estudié ingeniería no sé si ingeniera pero como para contextualizar la realidad en la, en la que las mujeres entramos en un sector altamente masculinizado en el que nos hemos seguramente hartado ¿no? tanto en el mundo de los estudios como en el mundo de la formación como en el mundo laboral de escuchar que está muy bien que las mujeres estemos en este sector técnico para aportar la visión social, ¿no? Entonces, puntualizar dos cosas. Una, eh, estaría bien que esta visión social, que se está poniendo de manifiesto en este congreso de hoy, que relaciona tanto la energía en todos sus ámbitos con, con la sociedad, y con la equidad y con la justicia, que estuviese presente a, tanto para hombres, mujeres y otros. Eh, y por otro lado, reconocer ¿no? las capacidades de las mujeres en todos los sectores ámbitos, eh, tanto los técnicos y, y científicos como todos los demás. ¿no? Eh, lo, lo que vengo a tratar yo un poco hoy en, en la presentación es algo que hemos venido tratando desde diferentes espacios colectivos. Eh, Empezaré quizás desde cómo lo hemos trabajado en la xarxa y luego ver cómo esto se ha ido escalando ¿no? a, a nivel a nivel estatal pero también internacional, entonces nosotras empezamos, bueno éramos un grupo de mujeres que trabajábamos en, en la charla por la seguridad y energética y nos encontramos ¿no? en pues, pues, un, un sector masculinizado tanto a, a, a diferentes niveles y teníamos esta necesidad como de intentar ver cuál era la relación entre el género y la energía eh, pero no tanto desde una perspectiva sobre las mujeres sino desde una perspectiva ¿no? Y decimos ecofeminista porque bueno eh, nuestra ideología es marcadamente ecologista, ¿no? eh, la relación de las mujeres y de los seres humanos con el territorio para nosotros es muy importante relevante este vínculo, y también desde el feminismo, el feminismo más allá de la perspectiva de género en como una lucha ah, en un sistema que sigue teniendo las mujeres en, en un segundo plano. ¿no? Entonces, Eh, con esta necesidad, abriendo muchas preguntas, abrimos un espacio que pretendíamos que fuera multidisciplinar y que ya en abril 2017 eh, tuvo muy buena... Eh, bueno, se recibió muy bien por parte de diferentes eh, a, profesionales, activistas y, y demás eh, mujeres en el sector de, de la energía aquí en Cataluña, donde se puso de manifiesto que realmente este era un debate latente ¿no? donde éramos muchas las mujeres que participábamos en un sector altamente masculinizado y que necesitábamos de espacios de solidaridad, de compartir experiencias y donde empezar a construir también propuestas. ¿no? Entonces, eh, de este debate que tuvimos, nació esta relatoría, que la podéis encontrar en nuestra página web, en xst.cat, y... Y de este también de digo, ¿no?, pues, pues un capítulo que contaréis sobre miradas emocionistas en el libro de la xarxa, que también se puede pedir por internet en inglés, en castellano y en catalán donde hemos ido trabajando un poco más el discurso, ¿no? que es lo que yo intento resumir aquí brevemente, pero veréis que es muy complejo, por suerte he tenido aquí dos intervenciones antes la mía, que recoge muy bien desde pues, la región europea a nivel local, pues cuáles son muchas de, de las faltas en este sector, ¿no? que todavía nos falta avanzar y todavía nos faltan muchos datos, por ejemplo, eh, pero veréis que, que hay muchos factores que influyen en, en este contexto. Bueno, um, Desde la Chassa Brás, la vida energética apostamos por un nuevo modelo, apostamos por un nuevo modelo eh, pues, limpio, descentralizado, ¿no? que aposte por las renovables, pero que sobre todo que ponga la vida en el centro. Y en este contexto nos hemos dado cuenta que faltamos las mujeres, ¿no? que muchas veces, aunque estemos hablando de un nuevo modelo energético, quienes estamos hablando de este nuevo modelo energético muchas veces la mayoría de los espacios están masculinizados, ¿no? Entonces hablamos desde desde los espacios más clásicos y si queremos las, las empresas del oligopolio están altamente masculinizadas, eh, sobre todo en los espacios de representación y de decisión, eh, pero también no está el mundo de la academia, la, el mundo de la academia relacionado con la energía, sobre todo ¿no? en estas estructuras piramidales, pues en los lugares más altos eh, también están relacionados con... Con, con hombres y también desde la administración, ahora acabamos de tener la primera eh, ministra de energía, pero hasta la fiesta no habíamos tenido ninguna, pero también en los movimientos sociales, ¿no? en nuestro mismo entorno, también la representación y también eh, la capacidad de liderazgo y de la, la toma de decisiones suele tener un peso mayor en eh, los hombres que no en las mujeres. No me extenderé sobre eh, la, pobreza, la feminización de la pobreza energética, como bien ha dicho Irene, nos faltan datos, pero es una realidad. Entonces, las mujeres no, no solo no estamos representadas en los espacios de decisión, sino que además somos las más afectadas por este modelo eh, socialmente injusto, que además genera otros impactos ¿no? y, y la mercantilización de, de la energía a través de los datos de libre comercio, pues hace que esta feminización de la pobreza se, se, todavía, bueno, se acentúe, pero además los efectos del cambio climático también tienen consecuencias más graves sobre las mujeres. ¿no? Y además, también nos gusta eh, bueno, también nos gusta, referentes para nosotras en, en este contexto eh, en la lucha por un modelo más justo territorial y socialmente eh, son las luchas de las mujeres en el sur global. ¿no? Eh, referentes de luchas como Berta Cáceres o Eh, l'orbita Chávez que luta contra el y contra las grandes empresas como lucha por la vida ¿no? por defender la vida eh, que al final la energía ¿no? como me ha dicho Irene ¿no? para nosotros debe ser algo energía para qué para quién, ¿no? la energía para sostener la vida, no la energía solo para reproducir un modelo económico sino para que nos permita tener vidas dignas entonces en este sentido también eh, ahondar en la necesidad de conectar los cuerpos y los territorios desde una perspectiva feminista y esto entendemos tanto cuidar a las personas como cuidar el, el ambiente que nos rodea, entendemos ¿no? que somos psicopedependientes, que todas nos tenemos que cuidar entre todas y que somos psicopedependientes y que por tanto también tenemos que, que cuidar del de, de, de, de, territorio en el que vivimos. Eh, una de las apuestas de la Chaisa de Energética es la localización del sistema energético como espacio eh, más cercano para la participación, eh, donde se es más fácil bueno la conciliación y también desde donde desinificar la energía, ¿no? desde donde poder hacerla más accesible, desde donde las formaciones, la cultura energética puede llegar mejor. Entonces, esta necesidad de espacios de representación y visibilidad no solo la hemos detectado eh, a nivel catalán, sino que a nivel estatal también ha habido esta necesidad. ¿no? Y veo aquí ubicadas que estuvieron en el encuentro de Bilbao el pasado dos y de, de febrero, donde nos encontramos mujeres de todo el estado. Eh, se desbordaron las expectativas, esperábamos bueno, un grupo de activistas, un fin de semana en Bilbao no es sencillo, pero esperábamos un grupo de activistas de unas 40 o 50 personas. tuvimos más de 150 personas eh, que nos encontramos desde diferentes ámbitos, ¿no? desde el ámbito más activista, desde el profesional, pero desde la arquitectura, desde la, la ingeniería, pero las ciencias sociales y la comunicación y un grupo de mujeres desde donde luego nacieron otras iniciativas, ¿no? Un grupo de mujeres que lo que pretendíamos era, por una parte, analizar eh, la situación de desequilibrios de género que nos habían llevado a, a este modelo injusto donde no tenemos voz y voto, e intentar articular eh, propuestas y respuestas. La, la respuesta de las activistas fue tal que al final Fue más un espacio de sororidad, ¿no?, de donde poner sobre la mesa todas esas situaciones y comas las que nos hemos encontrado o todas esas eh, realidades que nos encontramos en el día a día para después empezar a, a trabajarlas, ¿no? Entonces ahora trabajamos en red a, a nivel descentralizado y si bien en el encuentro hablábamos de género-energía eh, seguiremos tenido la necesidad como de dar un paso más, ¿no?, de definirnos como una red de mujeres con una transición energética y cofeminista, poniendo sobre la mesa que buscamos un nuevo modelo energético desde el ecofeminismo. ¿no? Que no solo estamos hablando de que las mujeres estemos presentes y visibles, sino que además las mujeres como eh, representación de este modelo ecofeminista. ¿no? Eh, a veces no podríamos ver en los consejos de administración de las grandes empresas mujeres, pero que defienden discursos de competitividad o de la productividad en el centro, que son muy característicos de un lenguaje mucho más masculinizado que el que nosotras defendemos. Entonces desde esta red los siguientes pasos que nos proponemos ahora a punto de salir un decálogo ¿no? de líneas comunes de qué es lo que nos une como, como movimiento y una base de datos donde encontrar todas las mujeres, no todas seguramente, pero muchas de ellas que trabajan en el sector para que nunca más se pueda decir no hemos encontrado un experto o una experta, ¿no? que ya es una terminología que a nosotros no nos gusta porque nosotros apostamos porque todas y todas podamos hablar de la energía que salud es que está presente en nuestro día a día. Eh, pero sí que, que esté a, a, a, bueno, que todo el mundo pueda acceder a esta base de datos y que todo el mundo tenga la oportunidad porque por lo menos darle la a todo el mundo de, de contar con las mujeres en todos los espacios visibles y de visión entonces de este encuentro nacieron diferentes iniciativas y una de ellas que no nace directamente del encuentro es el manifiesto en energía no sin mujeres que si no lo conocéis os, os animo a adheriros eh, que lo que promueve es Desde los hombres, pero también las organizaciones y también las mujeres, obviamente, apoyando. No hay más de 200 hombres apoyando, más de 300 mujeres y más de 50 organizaciones que promueven una participación equitativa de, de, de las mujeres en los en los eventos y en los espacios visibles. ¿no? Y que siempre se intente eh, invitar y, y recibir la voz de las mujeres en estos espacios. Sé que he presentado muchos conceptos muy variados si sí, tenemos espacio luego en la hora de preguntas para, para seguir comentando y más informaciones en, en la web de Recherche.